En la llave de esa cárcel sin cerdas Dale Esto es La Deuda Eterna Hace muchos años había un programa radial que escuchábamos todos los sábados que se llamó Calle Corrientes. Era, cómo decir, un muestrario de los personajes que circulaban por la arteria clásica de la capital federal, Corrientes, Lavalle, por el centro, ¿no? Y Estos los, los libretos los hacía todos el poeta y escritor Roberto Gil. Era un programa costumbrista, humorístico, a veces algo melancólico o dramático, pero en general era un tono de comedia amable donde con ese tono de comedia se criticaba lo que pasaba en el momento, los personajes lo hacían, se criticaba... Eh, la, los propios defectos de los porteños en fin grandes actores y actrices actuaron en ese programa de radio que era prácticamente el programa si, hubiera, si se hubiera establecido el, el famoso rating en aquel momento creo que era prácticamente un programa que escuchaban unánimemente todas las familias argentinas en el almuerzo de los días sábados ¿Pero a qué viene todo esto? <ríe> Primero, a que estamos buscando en los archivos de sonoros de las radios eh, algunos sketches de aquellos programas, algunos trozos de aquellos programas, porque eran realmente varían la pena. Y después, porque había un personaje en especial, ¿no? <ríe> que se llamaba Don Pepe Pérez y Pepe, el hombre corcho. ¿Qué quería decir con el hombre corcho? El tipo que flotaba, que no se comprometía, lo hacía el actor Pablo Cumo y era muy gracioso porque en algún momento se le escapaba el chip y opinaba y entonces se paraba y le, y le decía al interlocutor, pero usted qué me quiere hacer decir? Bueno, Hoy Don Pepe Pérez y Pepe sería un superestar en la radiofonía o en la televisión argentina. Porque el nuevo gobierno, el gobierno que desalojó a la mafia, no sé si neoliberal o la mafia financiera, en fin, no sé si a toda la mafia, pero aún la mayoría la desalojó del, del gobierno eh, es, un, es un gobierno el actual que ha despertado muchas expectativas entre la gente el pueblo tiene expectativas esperanzas como usted le quiera llamar yo dije aquí que lo peor que le puede pasar al gobierno no es que el FMI no le haga caso con la reestructuración que eh, los acreedores, los bonistas y todos ellos, no, no, no. Lo peor que le puede pasar al gobierno es que las expectativas que, que creó entre, la, entre el pueblo eh, fracasen, ¿no? Si defraudan las expectativas es lo peor que le puede pasar. Sobre todo porque aquí tenemos una sociedad que le quieran decir como le quieran decir, grieta. No sé, no sé, no sé poner a adjetivar todo esto, pero el gobierno ganó con un 48% las elecciones contra un 40%. No es casual ese 40%. Por eso este gobierno hace lo de don Pérez y Pepe, no don Pepe Pérez y Pepe. ¿Usted qué me quiere hacer decir? No hay que decir algo malo de este gobierno Y hay que tratar de ser lo más tibio con el gobierno anterior para que nadie se enoje y para que se puedan reperfilar, reestructurar, bueno, que se pueda pagar. Nosotros en este programa se llama la deuda eterna, así que todos ustedes saben a qué nos referimos. Y nos referimos de esto, ahora vamos a. son 16 años en el aire. Y hace 16 años que venimos diciendo esto. Y ya pasó el gobierno de, de la Rúa, pasó el gobierno, los gobiernos de, de Néstor Kirchner, de Cristina Kirchner, a, a Macri, ahora pasa este. Y nosotros seguimos diciendo lo mismo. La deuda es se espuria. Según el juez ballesteros, y vamos a decirlo por enésima vez hasta te, tenemos miedo de cansar al oyente que nos viene siguiendo con el tema del de juicio de Alejandro Olmo que murió dos años antes de que se dé el fallo y el hijo Alejandro Olmos Gaona quien hemos tenido aquí hace mucho tiempo, antes que sacaran sus libros y demás el juez Ballestero que se animó hace poco a dejar libre a los dueños de, de C5N y entonces lo mandaron a Hacer este juez de, de falta, no sé dónde lo mandaron, a algún lado, porque cometió esa barbaridad, ¿no? El, el gobierno de, del inefable Mauricio. Pero en aquel momento el juez ballesteros sacó una resolución, un fallo final, sobre el juicio de Alejandro Olmo, que dijo la deuda adquirida por el gobierno militar de 1976 a 1983 es ilegal, ilegítima y odiosa ilegal, ilegítima y odiosa utilizando los mismos términos que utilizó la justicia de Estados Unidos para no pagarle a España las deudas que le reclamaba a Cuba en la guerra de liberación de los cubanos contra España a fines del siglo XIX a principios del siglo XX claro lo utilizó Estados Unidos y no le pagaron a España pero se quedó como 30 años En, en, en Cuba y después se quedó influenciando a todos los dictadores que vinieron en todo Centroamérica pero ellos lo utilizaron y nosotros que tuvimos una sociedad dividida diciendo si el juez Griesa ese anciano con cara de buitre y figura de buitre dijo que hay que pagar hay que pagar bueno obedezcamos a la justicia está bien ahora si el juez ballestero dijo que no hay que pagar porque la deuda es ilegítima tampoco hay que pagar hay que obedecer a la justicia o hay una gran diferencia al juzgado del juez Griesa en Estados Unidos llegaron los fondos buitres abogados privados de fondos de inversión privados al juzgado del juez ballestero llegó el estado argentino Un, un, un ciudadano argentino que obligó a que dijeran la verdad de lo que nos había pasado a todos los ciudadanos, no a él, a todos nosotros. Entonces el juez Ballesteros lo llevó al Congreso, Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, porque la Constitución dice con todas las letras que la deuda externa la regla el Congreso de la Nación. Junio de 2000. Ahora ya van a cumplir, 20 años va a cumplir, hermosa edad. 20 años va a cumplir el fallo. Ahí estamos. ¿Qué estamos haciendo? Buscando la forma de pagar una nueva deuda. Después que el gobierno Kirchnerista durante 12 años pagó a razón de 20 mil millones de dólares por año, 240 mil millones de dólares sobre la, de la deuda, dejando al país desendeudado con una deuda que alcanzaba al 28% ¿no? de del Producto Bruto Interno de esa manera el gobierno de los mafiosos de los Lopetegui Quintana eh, Sturzenegger eh, ¿qué sé yo Dujovne todos esos Todos esos, Finocchiaro, toda esa banda, Vidal, Macri, pudo pedir prestado a todo el mundo, porque debíamos poco en realidad. Y le dieron. Ahora, muy bien, si yo soy una financiera o soy un banco y le doy un crédito a devolver en 3-4 años a la banda de los monos en Rosario... ¿No? yo sé a lo que me estoy arriesgando yo sé se lo doy a la banda de los monos yo sé que la banda de los monos son delincuentes teóricamente no tienen ganas de sí de recibir pero no de devolver y si le doy a a una empresa que está en quiebra como Vicentín mil millones de pesos más no sé cuántos millones de dólares cuando se sabe que la empresa Vicentín no le paga a sus proveedores que son ni más ni menos que los chacareros que le, que, que, que le dan su cosecha a Vicentín para que Vicentín elabore sus productos y aquel, aquel eh, eh, productor agropecuario de 50 hectáreas de 100 hectáreas, de 200 hectáreas que le da toda la cosecha a Vicentín y Vicentín no se la paga y después dice que está con un estrés financiero y el, y el Banco Nación le da miles y miles de millones de pesos y dólares y qué sé yo y al frente de ese banco está el tipo que cometió Una de las grandes este, barbaridades de, de la historia argentina, quebró una fábrica de dulce de leche, ¿vio? Usted puede ponerse a fabricar, qué sé yo, algún producto con aleación de aluminio, no le va bien, no le salió bien el producto, pero usted tiene una fábrica de dulce de leche y quiebra, realmente, usted es un inútil, no sirve para nada. Se llamaba la Salamandra, usted lo deben, se deben acordar, era muy famoso y caro ese dulce de leche. Bueno, la quebró. Seguramente la quiebra fue fraudulenta. Ese es el amigo González Fraga que dijo que nos habían hecho creer que podíamos viajar, tener un celular, que nos podíamos comprar un televisor. Qué sé yo cuántas barbaridades dijo. Despreciando a todo el mundo. Hoy iba con mi nieto caminando por La Boca, fui a ver un cliente y él me acompañó y miraba desde afuera uno de los viejos conventillos de lata y madera, de chapas de zinc y madera, que ahora le han puesto una, una, este, una pared adelante para tapar esas chapas viejas y arrumbradas y de una ventana del primer piso de ese viejo conventillo que todavía algunos quedan por allí asomaba un aire acondicionado y mi nieto me lo, se fijó y me dice pero abuelo dice ¿y ¿en ese lugar tan pobre un aire acondicionado? digo en ese lugar pobre Valentín vive gente que adentro de la casa no debe estar tan terrible la situación como se ve afuera pero además un aire acondicionado cuesta mil pesos y un departamento de un ambiente cuesta mil dólares. Fíjate vos, ¿por qué el tipo puede comprarse un aire acondicionado o un televisor y no comprarse un departamento? Los Pepe Pérez y Pepe de esta época se están negando despacito a decir las cosas. Cuando la conciencia los traiciona y... Y dicen algo que es real, pero ¿cómo le vamos a pagar a estos tipos sin saber a dónde fue la plata? De repente se paran y dicen, pero ¿usted qué me quiere hacer decir? Y vuelve sobre sus primitivos pasos y no dice nada. Bueno, por suerte o por desgracia o por lo que sea o porque ya estamos acostumbrados, nosotros estamos aquí para preguntarnos y preguntarles al gobierno y a los responsables de todo esto ¿por qué voy a pagar lo que no sé a dónde fue? ¿por qué voy a pagar el fruto de un robo escandaloso que se le hizo a la sociedad argentina que sumió en la pobreza a miles, millones de argentinos destruyó millones de hogares de negocios, de fábricas ¿por qué? pero nosotros estamos aquí para eso para eso está la deuda eterna no sé si tendremos éxito, pero que vamos a estar en la, en la lucha. Descuéntenlo. Nos pueden escuchar que nosotros vamos a seguir luchando todo el tiempo que haga falta. Esto es La Deuda Eterna y comienza el programa. Revolución. Revolución. Yeah, 2011. Revolución. La KMC. La Crefestyle. Luchando por el cambio. Por el... Muy buena. El, el, el, el, los editoriales que está haciendo últimamente eh, arrancó el 2020 muy fuertemente muy buenas tardes queridos oyentes esto es la deuda eterna como dijo mi compañero recién Adolfo Melnick titular del discurso editorial del día de la fecha 5 de febrero para no olvidar para que no digan después que nosotros hablamos con el diario del lunes, no estamos hablando con el diario del lunes Estamos hablando antes de que se publiquen todos los diarios. Así que así empieza la deuda eterna. Quien les habla, Darío Valvira, les lo saluda. Y hoy estamos sin Majo Lombardo. ¿Dónde estará esta chica? Está por irse de vacaciones bien merecidas. Pobre tiene unos días. No, pero yo sé más. que... Está preparando el festejo del 10 de febrero, que es el día del trabaja, del artista callejero. Ah, ¿eh? seguramente. Así que están preparando algún escándalo por ahí. Seguramente. Sí. Eh, y bueno, y tenemos a nuestro compañero Alejandro Fernández, que está con su chatita de 1990, volviendo ya por el norte argentino, y me dijo a 60 kilómetros por hora, porque más no da, pero ha hecho un recorrido más que interesante que ya nos contará, creo que llegó hasta Brasil, y está volviendo con algún documento seguramente para la deuda eterna, ¿no? este Así que bueno, eso además, este bueno, el programa de hoy sigue siendo completísimo, cuestión originaria, todo un tema, el pueblo huichi. Siempre recrudece, recrudece el pueblo huichi, que está siempre en la deuda eterna. Nosotros no hemos abandonado ninguna de las causas originarias. Y en el día de hoy vamos a conversar con la antropóloga Norma Narro, allí en Salta, justamente, donde todo esto se está provocando. en La provincia de Urtubey, que está pasando unos meses en Italia, dando clases de no sé qué, mientras este, la población que vive en la provincia que él gobernó durante bastante tiempo, muere de desnutrición. Los pibes mueren desnutridos Y figuran 37 internados más En el hospital de Tartagal Que está a 50 kilómetros donde están los buitres Y que tiene una sola ambulancia Porque para eso no hay plata Hay para pagarle a los fondos buitres Pero para eso no hubo nunca plata Esto es real eh, Así que vamos a charlar con Norma Narro, con quien hemos charlado hace muchos años por el tema de Agustín Santillán, por ejemplo. En fin, eh, también tenemos a Eric Tuzán, un audio imperdible, cortesía del programa Verano 2020 de Radio Nacional. Eh, Eric Tuzán, que es, el, es doctor en ciencias políticas y fundador del Comité para la Abolición de las Deudas Ilegítimas. Así que... ¿Qué tal? Eh, Don Eric Toussaint... Francés. Lo interesante sí, es sí. que el primero de febrero, el 31 de enero, publiqué un artículo este y justamente lo cito sin saber que estaba viniendo a Buenos Aires, eh, estaba por ser entrevistado en una radio aquí, el de está en Bélgica, y en aquella oportunidad vino y habló en el Congreso y estaba la diputada Vallejos hoy en la Comisión de Finanzas y estaba el diputado Darío Martín, creo, en fin eh, que son los que organizaron en una de las salas del Congreso la charla de Toussaint sobre este tema de deudas ilegítimas y Vallejos decía en esa oportunidad que de ninguna manera se puede pagar la deuda Bueno, hoy está en la Comisión de Finanzas y es una de las que logró el consenso para que todos juntos voten eh, la Ley de Restauración de Sostenibilidad de la Deuda. En el Senado lo estaban votando en este momento. Y también votaron todos juntos la, los ejercicios de jugar a los soldaditos con las, países, este, las potencias imperiales, ¿no? que ahora empieza también. Todos juntos votaron, salvo la izquierda. Este, bueno, tenemos un programa le decía bastante interesante, muy interesante en economía y política y quién no va a estar, Julio Gambina conversando sobre la deuda condiciona la economía y la política. En Cultura Represora, como siempre, nuestro amigo Alfredo Grande, oportunismo permanente o pensamiento crítico, la columna de Alfredo de hoy. Y mi columna, la educación en la era corporativa, o cambiamos el paradigma o no hablen más de educación. Este, un poco fuerte, pero ya hay que empezar sí, a hablar sí. más fuerte. Uno se... Porque uno habló fuerte contra el gobierno anterior. Bueno, cuando uno ve que los pasos siguen siendo más Más o menos lo mismo, ¿eh? me irán a discutir con sus discursos progresistas, pero por ahora este ya lo vamos a ver en la columna. Darío, cuando vos... Si por este... toda respuesta sí. a todo lo que está pasando, el nuevo ministro dice, hay que volver a la ley nacional de educación, hay que volver a la ley de financiamiento educativo, hay que volver a la ley de educación técnico profesional, hay que volver no está mirando para adelante pasaron 15 años de esas leyes y todo lo que salpicaron y el macrismo utilizó muchísimos artículos de esas leyes para hacer su propio sistema educativo o sea se fundamentó en la ley nacional de educación no es que la borró del todo Borró algunas cosas de la ley de financiamiento, las paritarias, pero no la borró del todo. La estaba en proceso de borrar. Si hay que volver, no vamos para adelante. Cuando vos le contestaste a Fernando Borroni, que es un columnista de Víctor Hugo Morales, porque se dedicó, dedicó toda una columna prácticamente a criticar a los dos diputados de izquierda. ¿A la izquierda en general? Sí, sí. Con los dos diputados incluidos, porque no le votaron. Porque lo que no le votaron, querido. o sea. La ley de la, la estafa, no le votaron la estafa. O sea, eh, la Cámara votó menos estos dos compañeros por unanimidad los neoliberales traidores a la patria con los patriotas actuales, ¿no? Parece ser. Lo que yo digo es que los progresistas son Digamos, nosotros tampoco somos revolucionarios, no estamos permanentemente. Lo que hacemos es no rendirnos. Hoy ya no rendirse es el ser revolucionario, porque eh, no, no le vamos a seguir el juego a todos estos charlatanes que están dando vuelta. Pero criticar a quienes se oponen desde su convicción a toda esta canallada Que es pagar sin saber lo que se paga, pero pagar al fin, es de estos progresistas que suponen, suponen ellos para sí mismos, que se les permite al pueblo, se les permite vacaciones en la lucha por su propia liberación. Llegamos hasta acá, tenemos un nuevo gobierno, votamos, echamos a los neoliberales. Bueno, este, vamos a tomarnos un, un respiro, un descanso, eh, vamos a hacer todo en paz, todo tranquilo, ¿eh? florcitas, pajaritos, todo bien. Señoras, señores, amigos, queridos que nos escuchan hace tanto tiempo, no está todo bien, está todo mal. Este plan, este plan funciona si se paga la deuda. Espuria que adquirió el gobierno anterior y el gobierno anterior y el anterior. La deuda es fraudulenta y el sacrificio del pueblo argentino no es fraudulento, es real, es real. Se paga con los chicos huichis que se mueren de hambre, se paga con los miles y miles de, de compañeros. Sin trabajo. Sin trabajo con aquellos que creyeron en este sistema y siguen creyendo y, y, y perdieron sus negocios. Con y, los cortocircuitos y en las escuelas, vida, con, con los techos de las escuelas, en con fin. la falta de insumos <ríe> en los hospitales. Es histórico. Tampoco es de los últimos cuatro años. Se acentuó en los últimos cuatro años. Pero el bueno, tema de educación y salud es histórico. Es histórico. bueno eh, Pedite un temita musical. Yo lo voy a pedir, pero quiero decirle a los que se dicen progresistas como máximo, como techo de su lucha por un mundo mejor, muchachos, hagan un agujero en el techo. Progresistas así no nos hace falta al pueblo. Nosotros somos más, el pueblo es más que esos progresistas con techo. Natalia, ¿me podés pasar un tema musical vos que sos tan hermosa? Mm -hmm. I can see I can them I can feel something is changing to me change is no stranger I don't run I don't hide What for the ranger I don't think about danger If I was me Beware of that But it's always hard to see Where something's controlling me In the back of my head In the back of my head I see that I see suspicious With my new fascination I don't know what it is i don't know what it is, you may think it's intuition, it's a true indication. I cried out so please don't go further I can just take the pressure so I try to resist so I try to resist, but my heart tell me don't bother that this pain is a pleasure if I was so It's always hard to see when something controlling me I can tell, I can see, I can feel my life's living away under your influence. horas porque con dos no horas no alcanza resumen de, noticias, resumen de, noticias, en la de noticias. noticias muy bien, después de esta breve pausa musical elegida por nuestra operadora Natacha Bianchi eh, vamos a escuchar y yo les pido que no se distraigan es cortito son unos minutos vamos a escuchar a Eric Toussaint Eh, como habíamos dicho en la apertura, el doctor en Ciencias Políticas, fundador del Comité para la Abolición de las Deudas Ilegítimas. Lo que vamos a escuchar es cortesía de verano 2020 de Radio Nacional eh, del 3 de febrero, o sea, de antes de ayer, que lo llamaron Él reside es Belga y reside en Bélgica. Pero no se lo pierdan, porque él fue invitado también por el peronismo en el 2014 y en el 2018, y habló en el Congreso. Así que, Natacha, si tenés el audio en punta, cuando vos quieras. ¿Cómo le va? Buenos días. Muchas gracias por atendernos. Un placer. Eh, en principio, querría una opinión suya sobre este proceso de endeudamiento estos últimos cuatro años, principalmente, eh, en la relación deuda Producto Interno Bruto y, y este nuevo, esta nueva apertura que está tratando de hacer este gobierno que asumió hace un mes y medio Sí Bueno, creo que las deudas contratadas por el gobierno de Mauricio Macri pueden ser consideradas como ilegítima porque el propósito del endeudamiento, la justificación era Llegar a una situación económica muy positiva para la gente, uh, indemnizando a los fondos buitres lo que no había hecho el gobierno anterior, supuestamente iba a mejorar todo, y en realidad lo que pasó es, como usted lo mencionó, un aumento muy importante del endeudamiento, Con tasa de interés importante, el bono a 100 años es a 7,25 de tasa de interés cuando la tasa internacional aquí en Europa, la tasa del Banco Central es el 0%. Se otorgan créditos a países europeos a tasa negativa o tasa, por ejemplo, Italia paga menos de un por ciento, y Italia tiene una deuda importante. Mm. Eh, es decir que las condiciones en las cuales el gobierno de Mauricio Macri contrató deuda uh, eran desfavorables a la población. Y además, el acuerdo con el FMI por 57 mil millones de dólares es un acuerdo que implicaba... Nuevas condicionalidades impuestas por esa institución de, de Washington. Claro, el país recibió 44 mil, no llegaron todavía los 57 mil y el gobierno de Alberto Fernández dice que no va a pedir nuevos desembolsos. Entonces, Argentina se queda con 44 mil millones de dólares de deuda con, con el FMI Y es claro para mí que el FMI otorgó ese crédito a Argentina sin respetar sus reglas internas que dicen que no se puede prestar a un país un crédito si el crédito no hace sostenible el pago de la deuda. Entonces, otorgar una tal cantidad de dinero a, a Argentina que se encontraba en una situación económica en 2018, ya difícil, era en contra de los, las propias reglas del FMI. Era en, rega, eh, en realidad una ayuda política desde la presidencia de Estados Unidos, desde Donald Trump, a un socio, a un gobierno amigo, que es que era el gobierno de Mauricio Macri. Entonces, por lo tanto, creo que hay que cuestionar esas deudas contratadas por De ese gobierno anterior y uh, analizar para ver si realmente responde al criterio de servir el interés de la nación. Y pienso que una auditoría mostraría que, al contrario, ha sido contratada por uh, objetivos, intereses, objetivos que no eran respetuosos de los intereses de la Nación Doctor eh, Tuchén, eh, clarísimo y en ese sentido me surgen un par de preguntas pero me parece que la principal pasa por en ese contexto eh, de deuda ilegítima hay eh, fechas y vencimientos que hay que renegociar ¿cuánto, sí. cuán importante es la parte política de la renegociación de la deuda que, es, que sería lo que está haciendo el presidente actual en esta gira por Europa? La, la, la parte política es muy importante, pero hay que tomar en cuenta que realmente para construir en una negociación política una correlación de fuerza favorable, hay que tomar medidas fuertes para entrar en una negociación. En el caso de Argentina, para mí, declarar una suspensión de pago declarar entonces una moratoria de pago diciendo que el país necesita uh, auditar con participación ciudadana las deudas reclamadas al país que no han sido contratadas por el no nuevo gobierno elegido de manera democrática en octubre 2019, por lo tanto se necesita un tiempo y por eso se necesita una suspensión de pago haciendo esto puedo asegurarle que los acreedores tendrán la obligación de sentarse en la mesa si uh, se está negociando sin tener correlación de fuerza no veo realmente no, no se trata de buena voluntad de simplemente buenos argumentos se tratan en ese tipo de circunstancias de uh, uh, poner por, por el lado de Argentina uh, argumentos prácticos fuertes. Claro. Y la suspensión, en ese caso, es un elemento central. Y recuerdo que el mismo uh, ministro, Martín Guzmán, antes de ser uh, designado como ministro de Economía, defendía esa perspectiva de de una suspensión de pagos de, de dos años. Claro, eh, es elemental para mí. Claro, doctor, además, sí, tal cual, y, y mm, le pregunto esto para ver la casuística y el ejemplo, cuando, ¿cuál es el porcentaje de deuda sobre PBI o PIB en Europa que ya enciende una alarma para la Unión Europea? Bueno, a ese nivel... La situación de Argentina no es tan alarmante, mm -hmm. para hablar franca, con toda franqueza. Ustedes, usted introdujo, sobre, seguramente haciendo, sin decirlo explícitamente, los criterios de, de Maastricht, mm -hmm. que dicen que un país de la Unión Europea o de la zona euro no puede tener una deuda superior al 60%. Claro. Eso es verdad, pero... Uh, uh, Francia tiene una deuda de 95%. Uh -huh. Mi país, Bélgica, tiene una deuda sobre el PIB de 98%. Ah. Uh, Italia, 130%. Uh -huh. uh, Portugal, 132%. Y Grecia, 670%. Sí, es solamente... Sí, sí. Alemania, creo que Alemania es alrededor del 80%, Luxemburgo, Pero Finlandia... todos, todos pasan ese nivel. Pocos países que tienen una deuda uh, inferior al 90%. Sí. Así que, eh, en, en sí, el, uh, el porcentaje no es fundamental. Lo que es fundamental son los intereses que hay que pagar. Y los países europeos pagan uh, una tasa de interés de casi 0% mientras Argentina paga tasa de interés uh, al FMI creo que debe ser tipo 3% y el bono hacia el año 725 y eso hace que el, el peso del servicio de la deuda el peso del pago de los intereses es insoportable, insostenible para Argentina. Clarísimo, eh, doctor. sobre la necesidad de suspensiones y, y de tener una negociación con una posición de fuerza. Mm, claro, y es y se vuelve fundamental eso que te está diciendo de la de la renegociación dentro del proceso de renegociación. Doctor Eric Toussaint, le agradecemos muchísimo compartir los conocimientos con la Radio Pública Argentina. Ha sido un placer y suerte para Argentina y el pueblo argentino. Muchas gracias, eh. muchas gracias de verdad. Eric Toussaint es historiador. Doctor en Ciencias Políticas es... Belga, está en, en Lieja, en la ciudad de Lieja, Bélgica. Tenemos que A agradecer que al doctor Eric Toussaint los deseos hacia nosotros y la claridad con que ha dicho todas las cosas. Es sencillo, ¿Sí, sí? no sí. se trata de grandes ecuaciones, es muy sencillo, no hay que pagar. No se puede pagar lo que no se debe pagar. Eh, sí, ¿qué ibas a decir? No, iba a decir que en realidad, tal como aquella vieja deuda de, y el fallo del juego allestero, que en aquel momento eran 45 mil millones de dólares, eh, era ilegal, ilegítima y odiosa, también esta deuda actual es ilegal, ilegítima y odiosa porque no se sabe por qué se contrajo si yo debo una heladera sé que compré una heladera debo pagar la heladera si me sacrificaré si me la van a embargar lo que usted quiera el, el señor que me la vendió si yo no le pago pero que, supone que me peor, la saque ahora que vos saques un crédito porque señor. estos toman crédito vos tomás un crédito no necesariamente un crédito personal no tenés que decir para qué es Puedes usarlo para arreglar tu casa comprarte la sí. cocina la heladera que vos decís o el crédito lo tenés que devolver. ¿Y si no lo devolvés qué pasa? Te embargan el bien de lo que vos compraste porque ellos Sí, te... sí, pero si es un crédito personal el banco qué te hace a vos? No le importa ni la heladera ni nada, porque no. vos la heladera la compraste, pero no al banco. Al banco le tomaste el crédito. ¿Qué pasa? Se ocupan de los garantes porque te ponen garantías y te, los <coughs> y te sacan al garante, ejecutan y te con, lo ejecutan con todas las este, letras. Bien. Acá Ni siquiera hay responsables de la gestión política. Eh, seguramente ya lo tenemos, Natu, a Alfredo. Bueno, eh, mandamos cuando vos quieras la, la presentación. Cultura represora. Alfredo, muy buenas tardes. ¿Cómo te va, Darío? Muy bien, acá estamos con Adolfo. este, Esperando tu columna, acabamos de escuchar este eh, un audio que de Eric Toussaint, el, el, el... Economista belga. Sí, es doctor en ciencias políticas, fundador del Comité para la Abolición de las Deudas Ilegítimas. Y la verdad que es muy claro cuando dice las grandes diferencias están en que ustedes deben el 90% del PBI, Italia debe el 132, Portugal debe el 130, Grecia debe el 170, no, Bélgica, 670. El, 670, Bélgica este, el, el 90%. 670 Bélgica, el 90%, 80% Alemania, pero no hay problema porque el interés para los países europeos es cero. Mientras que ustedes tienen que pagar el 7,5% a 100 años, el 3% al Fondo Monetario, a ellos le hacen o tasa negativa, o sea, le descuentan todavía de lo que le prestaron, o cero interés, por lo tanto, no hay ningún peso de deuda. Así que, ¿oportunismo permanente o pensamiento crítico, Alfredo? Bueno, yo establecí esa polaridad justamente porque, lamentablemente, eh, no es la primera vez, ni será la última. Eh, o sea, yo tengo un, un aforismo que dice cuando un fascista se quema con leche ve y una vaca y la mata, ¿no? Entonces, sí. este en las épocas de fascismo, que no han sido pocas en Argentina, ni pensamiento crítico y ni casi ningún pensamiento. Lo único que hay es dogmas. ¿Te acuerdas en la época de engañar a los cursillistas, no? Claro. Y entonces, hablar de pensamiento crítico supone, supone como mínimo, una cáscara democrática con algún contenido constitucional, para decirlo en algún sentido, la libre expresión, ¿no? el derecho a la libre expresión. Uh -huh. Bueno, justamente eh, es bastante frecuente que el pensamiento crítico sea eh, discriminado, uh -huh. segregado, atacado, de distintas maneras, ¿no? Eh, te acordás en la época de Menem, te quedaste en el... 45, este, cosas, este, psicobolche, claro, bueno, este, gorila, gorila, ahora se puso de moda hacer el juego a la derecha y todo eso, ¿no? Y yo creo que realmente eh, o hay pensamiento crítico o tenemos el oportunismo permanente que podríamos ponerlo como medalla de oro a un massa a un Felipe Solá, eh, a un Aníbal Fernández, Eh, eh, y otros y otros uh -huh. eh, no son los únicos y demás y el oportunismo permanente del frente de todos y de juntos por el cambio cuando votan la sustentabilidad de la deuda no eh, eh, eso también es oportunismo permanente todos juntos lo bauticé sí pues es que y frente sí pues es que yo en un trabajo puse exactamente eso eh, pero es un aforismo Mirá qué casualidad de debemos estar conectados por una fuerza celestial. Porque el aforismo dice me temo que eh, el frente de todos y juntos por el cambio termine siendo todos juntos. Mirá. A, a lo mejor lo leíste y. No, no, no lo leí, si y no estaría, no, no, no, estaría no. consciente de, de haberlo no, leído. No, no. Además no, yo no, no soy como vos, yo no robo. <ríe> qué, qué lindo para una primera columna, eh, qué que frase. Claro, para iniciar yo, el año, yo, yo no robo Yo robo para la corona ¿sí? claro. Yo robo para la retaguardia Tal cual. <risa> Bueno, entonces en este oportunismo permanente Que es inclusive el oportunismo del Alberto ¿no? Que se la pasa criticando a Macri Y él se abstuvo en el plebiscito Digamos, es muy grosero ¿viste? Bueno, Massa lo votó a Macri Hizo frente con Macri claro. Hace cuatro años nomás Entonces, cuando el oportunismo permanente eh, es una política de Estado, y algo hay que preguntarse, ¿viste? Más allá de si la gente come un poco mejor, o si la gente tiene una esperanza. Y además si nadie se pregunta nada, e inclusive eh, los dos votos en contra el compañero de la izquierda, eh, tampoco son tomados porque son, son muy poquitos, eran solamente dos, no, casi unánime. Escuché un periodista y dijo, casi por unanimidad. Pero los votos en el pensamiento crítico tienen que ver con un, un análisis cualitativo, ¿no? Cuantitativo. Pero vos fijate qué curioso, ¿no? Que los dos, yo estoy, con eso estoy todavía, que los dos votos de la izquierda hicieron que en, que en un programa del periodista Víctor Hugo Morales, su columnista, le pues, dedique pues, el editorial a eso hacer la crítica de los dos votos de la izquierda bueno, y, y, y, nada, ver, también... y, y, y no dijo una palabra de que ahora vamos a jugar a los soldaditos con los con las potencias imperiales y a gastar miles de bueno, millones de bueno, pesos tal cual, tal cual este, yo leí lo que vos escribiste este, y realmente es así bueno ahí tenés por eso te digo el congreso, los legisladores de la, de la patria en una política de estado que llamaremos oportunismo permanente uh -huh estás en línea no, no. ahí está ahí estás ahí está espera espera que se te va se fue la ahora se te fuiste otra vez estás un poco fantasmagórico en el espectro comunicacional adolfo alfredo vos me estás escuchando yo a vos no y los oyentes creo que tampoco te escuchan a ver... este Se ha hecho que un silencio pueda, total. ¿Qué puede hacer Natacha? Nada, ¿verdad? se corta siempre esta altura. No, pero no se cortó del todo. No. Quedó como en el limbo de, del Dante. ¿No? este No está ni en el cielo ni en el infierno. Está en el limbo dantesco. Alfredo, ¿apareciste del limbo? Estoy tentado a cantar la canción de la cancha. No Sentida. se oye nada. Pero no, no se oye. No. Claro. Eh, no, seguimos en el aire, pero... Alfredo no está, es como el lobo, no está. Bueno, justamente de eso estábamos hablando, lo que él titula oportunismo político. Ahora digo, para para seguir un poco mientras tratamos de retomar la, la conversación. Vos sabés que uno nariza, ¿no? El gobierno de Cristina Fernández perdió por un punto y medio, ¿no?, Ya está Alfredo. Bueno, vos? después seguimos. ¿De... Alfredo. Acá estoy. Sí, deja de, de jugar, lobo está. Basta, eh, no, te, no, no te escondas más. No proyectes. Eh. No proyectes. <risas> claro. Bueno, eh, yo entiendo algo. El oportunismo político, pero es muy grande por lo que estás describiendo, incluso es muy grande el oportunismo político. ¿Cómo le, le, le ofreces en, en una. Este. Impulseada el pensamiento crítico. Es imposible. No, el no, pensamiento no, crítico pierde frente al oportunismo político. La, la imagen es esa, votaron todos juntos. Sí, sí, sí, está bien. Pero yo creo que, y, y no es casual que estemos hablando en tu programa, en la retaguardia, eh, digamos, yo creo que nosotros, cuando digo nosotros, digo nosotros eh, bueno... Eh, practicamos un pensamiento crítico. Ahora, pensar es pensar en acto, pensar no es, eh, no es mentalizarse, ¿eh? el pensamiento no es mental, el pensamiento es mental, corporal y social. Por ejemplo, los 11 años de evolución a Arruga, eh, todas las actividades que se hicieron fue un acto de pensamiento crítico, porque también hay un, un riesgo de creer que el pensamiento crítico es pensar como un acto puramente de la mente. No, claro, no, claro, no exactamente claro, claro. es el, este, el pensar es el una ser y la nada de desastre pensar bueno, eh, por, por ejemplo eh, no el pensamiento es, es un acto, es un acto político entendiendo lo político por lo menos yo lo entiendo así como la puesta en acto de la implicación entonces cuando yo pienso pienso con la mente, con el cuerpo cuando te dice esto lo siento en las tripas ¿no es cierto? Sí. Este, bueno Eh, hay muchas maneras de pensar y críticamente justamente salir del cruce a esto que yo he denominado oportunismo permanente y se puede llamar de otra manera. Yo creo que, que estamos, lo estamos logrando, o sea, eh, por algo decimos presentes ahora y siempre, ¿no? El tema es que, bueno, eh, evidentemente eh, hay muchos compañeros y compañeras excelentes personas que, que, que están dentro del oportunismo permanente sin saberlo, sabiéndolo, no sé. Hoy en el discurso de Alberto, realmente dijo cosas muy terribles, es muy terribles casi que, que los argentinos éramos suicidas, ¿no?, que nos tirábamos al precipicio, sin decir que el problema es que nos empujan al precipicio, ¿no?, que es mucho más grave. Pero bueno, claro. en ese sentido creo que este, hay, hay mucha tela para cortar en estas columnas, espero, espero que podamos hacerlo, ¿no? Esos discursos, sí, agrego esto, esos discursos que son como los discursos que dicen y no, bueno, la educación no funciona porque los docentes no quieren capacitarse cuando los tienen sí, todos los días metidos en cursitos de capacitación. Es una superficialidad famosa, ¿viste? Pero pasmosa. Y además, por un carabonismo a toda prueba, porque ¿qué hiciste vos durante esos cuatro años? No, además, además, no sé si ayer escuchaste algunos comentaristas, algunos periodistas, poniéndose más o menos felices porque eh, las declaraciones de la nueva titular del Fondo Monetario fueron que este, celebradas, digamos, que, que bien que van las negociaciones, y si la mina celebra que bien que van las negociaciones, no es que cambió el Fondo Monetario, el Fondo Monetario es el Fondo Monetario. En la cara sí, sí. visible económica de lo que es la estafa económica mundial de Estados Unidos. A ver, no pero, que poner bueno, acuerdo en algún momento. Pero por eso te digo el tema aeroporturismo permanente. Además justamente se llama Cristalina, imagínate, ah. con ese nombre y con K estamos en el o. Claro, claro, Pero bueno, este, eh, me hace acordar al libro de, de, de, del sociólogo francés Baudrillard, La transparencia del mal, estamos tan bueno, transparentes, de tanto usar la palabra transparente, bueno, que no perdemos ni nuestra propia sombra, todo es lo creo, mismo, y donde queda. todo es lo mismo, gana siempre el mismo. Bueno, y ahora tenemos a Cristalina, imagínate, ah. más transparencia imposible. Pero bueno, este, yo creo que esa dicotomía que yo planteé es válida, Sí, sí. y creo que tiene potencia política, entonces yo, yo, por lo menos yo lo voy a sostener, ¿sí? Ahora, bueno, muy bien, sí, claro, estamos que en, una, una pasa que, eh, en una orgía de oportunismo permanente. ¿no? Cuando vos ves a todos juntos es como muy fuerte, ¿no? Es que, es que es lo que se ve, ¿viste? Es decir, tomaron la deuda y se, se alían para pagarla, con lo cual sospecho que por eso eh, no ofrecieron resistencia. Claro. O sea, ya no es solamente la complicidad del pago, estoy sospechando la complicidad de haberla contraído Eric Tussain y dice que grave. la la, la, la mh, mh, comparencia de fuerzas tiene que presentar a una argentina que va a plantarse y plantarse decir señores acá no se paga nada hasta que se investigue ahora, si creen que es una cuestión de buena voluntad, se equivoca la dirigencia argentina Totalmente, bueno, por eso fui estuve el miércoles y ahora el sábado hay otra movida al respecto por este mismo tema. Claro. Eh, los autoconvocados por el no pago es realmente una movida bueno, fuerte. Sí, sí, ya, ya bueno, yo lo tengo firmado también en el, el, la declaración. Bueno, y ahora en unos minutos vamos a entrar en el tema Wichi. Eh, ¿Querés hacer una reflexión sobre este tema? Voy a eh, a una ya. antropóloga saltenia. Yo creo que la compañera va a poder decir las cosas que hay que decir. Así que creo que, bueno, hablar de genocidio ya es un lugar común, uh -huh. pero realmente la metáfora del presidente que tuvo que eh, enmendar, porque dijo los argentinos bajamos de los barcos, que yo lo escuchaba cuando iba a la escuela primaria, uh -huh. y después tuvo que mencionar a los pueblos originarios, porque si no creo que llegaba acá y lo, lo desollaban ¿no? Pero patético. Paciente. Bueno, Alfredo, bueno. el miércoles que viene Nos volvemos a encontrar ¿Cómo no? Y bueno, después abrazo. nos tendremos que encontrar Para ver este un par de cositas Para hacer acá en la radio Te acordás que lo charlamos el, a fin de año Lo que vos digas Muy bien, no lo habías dicho bien, pero bueno. Hasta luego, abrazo. abrazo Esto fue La columna de Alfredo Grande Ya va a llegar que cocinen a la madre de caballo o al papá, y o a los hijos, y si es que tiene. A su amigo el presidente no le deje ni los dientes. ¡Menem! ¡Menem! Men se lo gana, no hablemos de pavadas, si son todos traficantes. Y si no el sistema qué. Y si no el sistema no, no me digas que mantiene con la plata de los pobres. Solo sirve para mantener algunos pocos que ellos transan, transan. Ellos venden. venden y es solo una figurita, el que esté de presidente. Si te va al el que vende <distraction> todo si son todos narcos Y de Pero los más. malos si te agarran con un ramo, después que te la apuden, no se viene la policía. Seguro que pura. va preso. La balanza <muchas> El precio también sube, también sube La venganza yo Ahora qué? son todos narcos Y el, el presidente Ese es el tipo que mantenga más tranquila Nuestra gente si llega plata Del y lavado ay. Mientras nos salte la bronca del norte Nos mandan palo ay, ay, ay, ay Uy, uy, uy Que me dicen del dedito que le meten en Jujuy Ay, ay, ay, ay Uy, uy, uy. Que me dicen del dedito que le meten en Jujuy ay, ay, ay, ay, uy, uy, uy, Lo no pueden voltear, lo van a querer comprar con discurso. Si no les sale, son capaces de las acciones de los grandes mercadales. Eso no importa. Porque el perro va dejando a algún perrito que le meta este sistema El delito en el culito. Sandra? No es un culo. Si no hay que ser mirando de parte este gran culo de este mundo. el muro. Estalinista Los demócratas de mierda. Y los pacifistas, Todo el narco. Todo el narco. Todos los narcotraficantes te transmiten por cadenas son de caos, paranoidean, que persiguen si soputo, que persiguen si sos puto que persiguen, si persiguen si fumas, si tomas, si vendes, si compras un pobre tonto que lo hace para comer. ¿Qué, ¿Qué nos queda? ¿Elección o no reelección? Para mí era mi <risa> mayor <manera>, hijo <risa> de puta, en el congreso, hijo de puta, en la Rosada y en todos los ministerios va cayendo hijo de puta. Que te En fin, cada loco con su tema. Algunos escriben con sangre historia y otros con poema. Mi lema yo, yo, yo, tú, tú, tú, yo, yo. El pueblo unido no será vencido, no, no. Ok, paz, paz, reconciliación. ¿A dónde la viste si y todo fue violencia y violación? Entre rejas, dejas al que debería ser libre. Yo quiero hablar de hambre y no dumbo, eso calibre. Libre, sobre todo, uniformado, no más golpes. Con tu artillería, mi armería no se esconde. Un minuto de silencio por todos los caídos Vía detenido. Desaparecido. Un país sin memoria es un país sin historia Libre está la escoria y nos hablan de gloria Antes solíamos tener un enemigo común Actualmente disfrazado de abuelo patio. Pal. Pero detrás ¿quién se esconde? Piñera Bachelet Pero detrás ¿quién se esconde? Obama Sanders Pero detrás ¿quién se esconde? Cristina Macri Pero detrás ¿quién se esconde? Burgos, Burgos, Burgos. Tienen el poder y lo van a perder Tienen el poder ¿Lo y lo van a, a perder, perder no tienen el poder y no van a perder tienen el poder y lo van a perder pues tienen el poder y lo van a perder tienen el poder y no van a perder la selva se escuchan a la calm de los pobres son los de de La selva se escuchan Recuerda que el preservativo es el único método que te protege de las infecciones de transmisión sexual, además de prevenir embarazos no planificados. Es un mensaje de AMES, Asociación Metropolitana de Equipos de Salud, con el apoyo de Clacay. ¿Dónde está el límite? Entrevistas. Hola, me llamo Mónica Raquel Alegre. Soy la mamá de Luciano una y Abuela arruga. El Estado potencia, el gobierno de turno potencia. de ya es una falta de respeto y es una burla para, para la familia que él se haya sacado una foto y que haya como así, así premiado al asesino Chocobar, ¿no? Y que, que él asienta... Con esa, con esa foto y todo eso más los dichos de Burris pidiendo más seguridad, la doctrina Burris ¿entendés? que hay que salir armado a las calles ¿entendés? eso es terrible y yo pienso que bueno nosotros ahí estamos para visibilizar y hacer ver a esa parte de la sociedad que el, el futuro no está así, el camino no es ese el camino es como ya lo dije antes, educación para nuestros peques, porque si no los tienen educación, van a tener un futuro. Sin futuro son prisas fácil, del gatillo fácil, de estado. al límite. Entrevistas. Muy bien, estamos ya en el aire otra vez aquí en La Deuda Eterna, en La Retaguardia, y como habíamos prometido, vamos a trabajar este problema, la cuestión originaria. Este problema para los originarios, obviamente, no. Este, estos olvidos, esta invisibilización, estas luchas que tienen que estar dando permanentemente para decir acá estamos y, y estos corrimientos que hace el gran negocio empresarial para quedarse con sus tierras. Huichi, eh, hoy otra víctima silenciosa. Norma Naharro es antropóloga y con ella ya estamos en comunicación. Muy buenas tardes, Norma. ¿Qué tal? Buenas tardes, Darío. ¿Cómo le va? Bueno, acá estamos pensando hace tiempo porque ya el tema huichi eh, viene desde, desde que existe la nación argentina, ¿no? Esa nación parida del, del genocidio del general Roca. Eh, Norma, eh, para poner un poco a la audiencia en tema eh, ¿qué está pasando ahora? porque esto fue noticia por los chicos desnutridos, pero eh, después se abandona y las cuestiones continúan eh, ¿qué, ¿qué podés aportar eh, de cómo están las cosas allí en el hospital de Tartagal que es donde se están atendiendo? En fin, el micrófono ahora es tuyo Gracias Darío eh... En realidad yo creo que esta situación hay que verla desde distintos puntos de vista, hay que analizarla eh, un poco estructuralmente, ¿no? Por un lado eh, es cierto que nuevamente hay un aumento de la desnutrición y hay varios niños que se han muerto por hambre y estas muertas por hambre hacen que de pronto, bueno, la prensa Y, y, y la nación en general ponga sus ojos eh, en este pueblo que, eh, bueno, como vos mismo dijiste desde hace muchos años que viene sufriendo el atropello, el desalojo, este, el maltrato, el racismo de un Estado que reivindica a los pueblos originarios en el arte o los reivindica literariamente, pero que en su práctica es un estado racista y que los está eliminando físicamente, ¿no? Por eso nosotros hablamos de, de un genocidio, porque hay una manera silenciosa de matar. De aquel genocidio de Roca, que fue en el siglo XIX... Ahora hay un nuevo genocidio, pero que no es con balas, no es con armas, sino que es con, con esto que está ocurriendo, ¿no? con la falta de alimento, con la falta de atención médica, etcétera. Entonces, de pronto, ya, ya pasó en el 2008, ya pasó en el 2011, eh, en esos dos años eh, tomó... Estado público la situación del pueblo Huichí por esta misma razón. Por era la misma, época de las persecuciones a Agustín Santillán oh. recuerdo. De la qué. Era la época de las persecuciones a Agustín Santillán. Eh, sí, el referente Huichí, sí. sí. Sí, sí, sí. también habíamos hablado con vos por por esas fechas recuerdo. Sí, en esa, eh, es decir, es como como que toma relevancia el tema y como vos decís, por supuesto, todos nos sensibilizamos, todos sentimos mucha angustia, todos sentimos que algo hay que hacer. Y lamentablemente cuando pasa el tiempo, llega marzo, abril, bajan las temperaturas y bueno, todos volvemos a nuestras actividades y la prensa sigue con otras noticias, Y bueno, nos olvidamos del tema. Pero los niños Guichi murieron por desnutrición, mientras tanto. Y los niños Guichi siguen muriendo por desnutrición y los que no mueren por desnutrición eh, tienen un desarrollo físico inferior al que debieran tener por desnutrición. Hay estudios que ha hecho la doctora El Ferrer de la Universidad Nacional de Salta mm -hmm. que mm -hmm. muestra de que eh, cada vez el desarrollo de la estatura de los niños va descendiendo por mm. desnutrición, justamente, ¿no? Claro. Entonces, este, son ¿Y, muy y canales, el promedio, promedio de edad claro. de la población adulta cuál es, de esta población que vive en las comunidades? Diga, el promedio eh, de vida, La verdad digamos. que no, no lo tengo al dato ese, no, no, no sabría decirte. De todas maneras, eh, siempre es muy difícil cuando uno hace un relevamiento, este, relevar el tema de la edad de la población, ¿no? Ajá. Es difícil porque no es un dato al que ellos le den demasiada relevancia, por claro. un lado, y los documentos, el DNI no es algo que te digan mucho tampoco, porque en general el DNI, este, sobre todo las, las comunidades más alejadas, lo adquieren cada vez que se hace campaña de documentación y se le pone cualquier fecha, digamos. Claro. A veces una fecha aproximada, a veces la fecha que se le da la gana al empleado del registro civil que está haciendo la campaña. Entonces, eh, es algo como que... Yo personalmente, por lo menos, no, no lo tengo relevado. Capaz que si se consultan los datos de... Eh, atención primaria de la salud, eh, tendríamos un aproximado con estas dificultades, que, es que la gente no sabe su edad porque no le interesa la edad. Claro. Y este y los documentos de identidad tienen este problemilla. De todas maneras, esos son otros datos que en la provincia de Salta, desde el año 2008, cuando fue la muerte por Ande de, de 11 niños... Uh -huh. Este, son datos que se empezaron a ocultar sistemáticamente en la provincia. Eh, digo, todos los datos relacionados a la salud de la población. Ajá. Eh, nosotros antes, eh, cuando salíamos al campo, siempre eh, consultábamos a los agentes sanitarios, nos prestaban sus planillas, nos prestaban su mapa, porque son un informante calificado, imagínate, en, el, en la zona rural este, tienen un relevamiento que cubre a toda la población. Claro. Pero cuando ocurrió esto de la muerte por hambre en el 2008, estoy hablando del gobierno de Urtubey, uh -huh. eh, bueno, se les dio la orden de que no dieran información a nadie. Entonces por ahí algún agente sanitario, sí, solidariamente te muestra algo, pero ya es como que, que tienen miedo de dar información. Este, esta situación se agravó ahora con el gobierno de Saenz, eh, paradójicamente, el, este cepo informacional, le digo yo, ya existía, pero ahora, con el gobierno de Saenz, la ministra de Salud de la provincia sacó un memorándum prohibiendo a todo el personal de que diera información prohibiéndolo por escrito, algo que ya existía en la práctica, digamos. Esto también causó un gran revuelo, finalmente el gobernador tuvo que dejar sin efecto este memorándum, pero igualmente los agentes de salud no quieren dar información porque saben que la orden es no darla. Por eso, por miedo. Exactamente, exactamente, por miedo. Entonces, bueno, tenemos esta situación que es, eh, es estructural y que eh, termina, en, y a mí me gustaría hablar de las causas estructurales, de por qué Justamente. la población llega a este extremo. Pero antes quería mencionar de que esto eh, se desemboca en el sistema de, de salud, en el sistema médico. No es el sistema médico, la causa de la muerte por hambre, sin ninguna duda. El hambre viene se relaciona con otro tipo de políticas públicas. Pero también el sistema de salud presenta grandes falencias, grandes falencias. En la provincia en general y en estos departamentos que nosotros llamamos los departamentos del norte, Rivadavia, San Martín y Orán, Este, esas falencias son mayores ¿Cuáles son las falencias? Principalmente, bueno, hay falta de equipamiento Hay falta de profesionales Los hospitales están con muy pocos profesionales hay este, No hay remedios Desde el año pasado que no hay remedios El plan Remediar prácticamente dejó de funcionar no hay insumos, este, no hay, qué sé yo, por ejemplo, no hay equipamiento en, en, en uno, el hospital Cabecera del municipio de Santa Victoria, de Santa Victoria Este, no existe ni siquiera un aparato para sacar una radiografía, claro. no estoy hablando de tomografía computada, a ver, Una radiografía, una persona que se quiebra un brazo, una pierna, tiene que salir hasta Tartagal, que son como 200 kilómetros. Entonces, eh, bueno, todo eso obviamente que va sumando. Incluso hay veces que no ahora hay... Ahora decime, el gobernador <coughs> Urtuguay o este otro que está ahora, este estos tipos que gobiernan nada más que la ciudad de Salta, ¿no? O las zonas turísticas. Eh, sí, claro, Este, digamos, Urtugay y, y Sáenz, eh, de alguna manera eh, aparecieron en estas últimas elecciones como dos espacios políticos distintos, en realidad tienen un origen común, antes eran aliados políticos, luego se disgustaron, uh -huh. pero en realidad eso es, eh, lo de los partidos políticos es anegótico. Claro, no, no estructuralmente no, no, eh, sí. a la oligarquía. Claro, y a los claro. Se trata de una cuestión ideológica nada más, eh, no partidaria Ideológica, ideológicamente y coincide claro, pero ideológicamente todo ideológicamente tienen las coincidencias, obvio. Soy Todos los partidos bien. del establishment tienen las coincidencias ideológicamente. Exacto. Si no, no estaríamos pagando, tratando de pagar una deuda que es impagable. Digo, por ahí empezamos el programa. Este, En fin, claro. eh, yo quiero que nos comentes un poco de es la causa física que tiene que ver con la entrega de tierra, lo de montes, y los tipos que la ley de bosques la tienen para hablarla, pero no para ponerla en práctica. Sí. Un minuto... Una cosita más que te termino con el sistema de salud. Sí. Más allá de todas estas carencias que son muy fuertes, existe además una falta de preparación del personal en lo que es la práctica de una medicina intercultural. Claro. Entonces, se agrava la situación de las personas wichí cuando van al hospital y son atendidos Eh, maltratados sí, a través del prejuicio que la población, que ya los efectores de salud, que los criollos y demás, tienen sobre ellos claro, yo te Entonces, iba a decir como ciudadano de segunda, ¿eh? pero ni eso porque los kelpers son ciudadanos de segunda este, son, <risa> son tratados como no humanos este este es el punto, ¿no? yo te diría que, que, que prácticamente sí Este, hay si uno le dice a una persona Eh, soy racista, te va a decir, no, en la Argentina no hay nadie que sea racista, ¿no? Se cree que porque no hay mucha población afrodescendiente, afrodescendiente entonces no hay lugar al racismo. Claro, ¿no? claro. Somos, si el racismo fuera para, para los negros nada más. Sí, claro. Y, y probablemente, eh, desde el punto de vista lógico, no son racistas, pero tienen prácticas racistas. Claro, todos los componentes. Las prácticas racistas se refieren a inferiorizar al otro, al considerarlo eh, incapaz. Uno escucha hablar y, y, y personas con, con muy buena voluntad por ahí hablan de los indígenas como si fueran niños. Como Bueno, pero vos sabés que eso estaba en, en los escritos eh, de Ginés, el, el, el intelectual español de, del 1500, que decía que es como tratar con niños, por lo tanto, si son niños y salvajes, hay que exterminarlos antes de que crezcan. Ginés de Sepúlveda era el que escribía estas cosas sin haber salido de España, simplemente por leer el diario de Colón, ¿no? En la, en la en, sí, sí, en el famoso debate de Valladolid. C casualmente. A eso te refieres. Sí, sí. Bueno, este... fíjate que esos estigmas están desde allí metidos. ¿Hasta qué punto la colonialidad del poder este atraviesa más de 500 años? Pero está presente, está absolutamente viva, digamos, esa colonialidad. Y está presente en los funcionarios de alto rango, que uno dice, bueno, por su origen social, ideológicamente, responde, pero también está presente en aquel sector de salud, de sectores populares, en el enfermero, claro. en el médico, porque eso responde al sentido común, uh -huh. y, y entonces es nuestro sentido común nacional, Nos gastamos las vestiduras, nuestros hermanos originarios, pobres, que... pero pero siempre considerándolos inferiores y siempre considerándolos incapaces, uh -huh. o niños o incapaces. Entonces nunca se les consulta. Y en una consulta médica, esto se agrava por ciertas dificultades este, idiomáticas. La mayoría de los wichí Entienden el castellano Pero les cuesta entenderlo Por ahí Hay que tener paciencia Hay que hablar Hay que hablar en un tono de voz Que no resulte agresivo Cuando uno va a una comunidad wiki Se da cuenta que todo el mundo Usa un tono de voz Que es como muy Muy bajo uh -huh. Ellos se hablan En un tono de voz que es totalmente, bueno, uno siente así como una cosa muy armoniosa, digamos. Claro. Y se encuentra con nosotros, que hablamos a los gritos, y ustedes, digamos, los, los, porteños. los porteños, peor todavía, Ajá, sí, sí. hablan a los gritos y rápido. Claro. Y, y también no es mala intención es la forma de hablar, porque yo me tengo que adaptar a la forma que el otro puede escuchar y que pueda entender. Uh -huh. Sí, sí, claro. Entonces, si se los gritas, se grita a las mujeres, por ejemplo, las mujeres simplemente miran, no contestan nada. Claro. Y se van calladas. Y se van calladas. Después le preguntas y no, bueno, no entendieron que es lo que le dijo el doctor. Claro. Este, no quieren volver. Claro. O, o le ha dado unas instrucciones por escrito que... Eh, Luna, me encanta que sigamos charlando, este, pero nos vamos a ir, quedan, nos estamos quedando sin tiempo y no quiero terminar la charla. Bien. En todo caso, seguimos ¿Sí? en otro programa. No quiero terminar la charla sin que desde ahí vos digas lo que está pasando con las tierras y lo bien. que dicen todavía los mismos funcionarios, ¿no? Bien, bien. Eh, esto es muy importante porque con toda esta ola pasó desapercibido unas declaraciones del de secretario de Medio Ambiente. Esta situación en la que están los huichí eh, se ha agudizado en los últimos 20 años en la medida que se ha ido avanzando, que la frontera agropecuaria ha ido avanzando en Salta sobre el territorio huichí. Ese avance de la frontera agropecuaria, esa incorporación de tierras para el cultivo de la soja, tuvo como consecuencia directa la expulsión de muchísimas comunidades y que algunas otras quedaran como aisladas en pequeñas islas de monte, digamos. Con el agravante que al desmontar no solo se los priva de su alimento y de su medicina propia, porque hay mucho alimento que se saca del monte, tanto animales como plantas, sino que además se lo somete a las fumigaciones de agrotóxicos. Es muy fuerte, es mucho eh, las fumigaciones que se hacen, y la gente te cuenta, ay, eh, siento un olor raro, eh, no veo bien, eh, me, me duele la cabeza. El genocidio etcétera. silencioso, sí. Exactamente. Amén de la cantidad de casos de cánceres que hay en, la, en las comunidades. Entonces, esto es un cuadro que es realmente un, un genocidio silencioso. A todo eso también se suma el tráfico de droga que hay por esa zona, ¿no? Entonces, hay, hay rutas de donde traen droga de Bolivia y, bueno, es, es una situación que realmente... Es muy grave. Así es. Sin embargo, esta zona, buena parte de, del este de la ruta 34, de alguna manera estaba protegida por el ordenamiento territorial. En el ordenamiento, en el mapa de ordenamiento territorial de la ley de bosque, esta zona estaba pintada de amarillo. Lo que acá le llamaban amarillo social, porque al ser territorio huichí se... Eh, que la ley establece que había que protegerlo. El amarillo social sirvió de alguna manera para complicarle un poco la vida a los eh, desmontadores digamos, los ojeros, sí, sí. aunque sean llevados desmontes igualmente se han hecho desmontes ilegales o Urtubey en su momento buscó la forma de autorizar desmontes haciendo eh, recategorizaciones previo por previo Eso fue denunciado y luego se lo, se lo obligó a que a ese decreto lo dejara sin efecto. Pero mientras tanto, durante dos años se desmontó con autorización del gobierno provincial. Muy bien. Eh, Muy, ahora. Completo tu análisis, anda redondeando, por favor. Sí. Y ahora, el secretario de Medio Ambiente, argumentando la situación de pobreza y hambre que vive la población Huichi, ...dice que se va a ver obligado a poner en producción la zona amarilla. ¿Esto qué quiere decir? Que va a buscar la forma de poder autorizar desmonte... ...en nombre de las víctimas de los desmontes. Porque él dice que lo tiene que hacer... ...porque la población pasa hambre y pobreza. Claro, y van a, comer más, y van a comer más glifosato del que están comiendo ahora. Exacto, porque además ya sabemos, y eso y lo sabe todo el mundo que son emprendimientos que no absorben mano de obra, que no dan trabajo, y dice porque hay que dar trabajo, etcétera, etcétera. Nosotros desde el Foro Salteño por la Tierra, sospechamos de que eh, se va a intentar presentar el tema como desbajerado para ganadería, Ajá. pero en realidad ese desbajerado es un desmonte encubierto. Así que bueno, estamos como muy preocupados por toda esta situación, este y... y Como que todo el mundo está muy pendiente del área de salud y de lo que pasa y de cómo hacer llegar alimento, mientras tanto este me parece que se está profundizando este plan macabro, digamos, no de, de, de profundizar los desmontes en nombre de las víctimas. Eso es. Norma, este te agradecemos un informe completísimo. Y bueno, en cualquier momento nos volvemos a comunicar y si vos tenés algo para comunicar, tenés nuestros teléfonos para decirnos. Estamos todos los miércoles de 18 a 20 aquí en la retaguardia. Así que eh, los micrófonos de la deuda, como decimos siempre, están abiertos para todas las inquietudes. Muchísimas gracias, Norma Navarro. Bueno, muchísimas gracias a vos. Al contrario. Hasta pronto. Norma Navarro. Navarro, ante... con H. Navarro. Norma Najarro, antropóloga salteña. Eso es. Eh, bueno, completo el informe que nos dio. No, demasiado. Eh, Terrorífico. Es de terror. Lo que sucede... Es de terror lo que sucede. Cuando da eh, un informe con, con esa cadencia informativa, científica, no contando lo que pasa desde el lugar donde pasa, bueno, me aterrorizo, Darío, yo, porque... Es, es muy difícil combatir todo eso. No pueden ellos que hace años que están y encontramos declaraciones como la de este tipo, el último, que hay que de, hay que desmontar eso y poner a producir porque se muere de hambre la gente, que se muere de hambre porque fue desmontado. Claro, y lo ¿no? siguen desmontando. Sí, sí, para, porque, para, para darle que no, de comer. Para darle ¿Y de comer? qué le van a dar de comer? ¿Soja, que es para los chanchos? Bueno, qué sé eso O más glifosato. En fin, eh... Natacha, vamos a la columna de Julio Gambina porque nos vamos a ir quedando sin tiempo, si no. Y cuando vos lo dispongas, Natu. Hola, ¿cómo están? Bueno, retomamos nuestra comunicación para este 2020 y hay muchos temas para, para conversar que han transcurrido en este, en este periodo que va del, del año 2020 que, que merecen nuestra atención. Todavía resta evaluar el, el legado de los cuatro años del gobierno de Mauricio Macri, que dejan entre 2015 y 2019 dos problemas muy serios. Uno, el de la inflación, que todavía se va a sentir durante este año 2020. El mes de enero, en la próxima semana tendremos el dato de inflación, pero la inflación seguramente va a ser superior a la inflación de enero del 2019, especialmente en el rubro de alimentos. Por lo tanto, el legado inflacionario del gobierno de Mauricio Macri todavía pega muy fuerte y, claro, todavía no hay medidas de fondo que impacten a los fijadores de precios, aun cuando se esté bajando la tasa de interés de referencia del Banco Central, o haya congelamientos de tarifas, haya extensión de la política de precios cuidados. Digamos que el legado inflacionario es todavía un tema que nos va a dar mucho que hablar durante el 2020 y buena parte del periodo gubernamental que empezó en diciembre pasado bajo el gobierno de Alberto Fernández. El otro legado que nos deja Macri es el de la recesión sobre todo de la recesión productiva fuerte impacto en la caída de la capacidad productiva de la Argentina es un tema también eh, que va a costar eh, mucho remontarlo sobre todo por el condicionante que supone la deuda y el pago de la deuda eh, Alberto Fernández ha señalado que eh, primero hay que crecer para después, después pagar como discurso uno puede destacarlo pero la realidad es que el gobierno nacional viene por ahora cumpliendo los pagos de deuda tal y como se han presentado en diciembre en enero y en febrero y en todo caso se ha puesto un plazo de negociación de la deuda que es hasta marzo de este año hasta el 31 de marzo es el plazo de negociación pero mientras tanto la deuda se está pagando una señal de esto es lo que aconteció con la provincia de Buenos Aires que tuvo un vencimiento de 250 millones de dólares el 26 de enero y propuso a los acreedores eh, posponer el pago a principio de mayo en una lógica de que se iba a renegociar la deuda nacional y por lo tanto se iban a generar condiciones para incluir ese pago de la deuda a futuro. La propuesta del gobierno de la provincia de Buenos Aires se fue flexibilizando hasta una propuesta esta semana de pagar el 30% de los vencimientos en dólares e inclusive anticipar el pago de los intereses caídos de la renegociación hasta mayo. Bueno, eh, los acreedores privados, externos, Eh, le dijeron que no, eh, no hubo acuerdo eh, y por lo tanto la voluntad del gobierno de la provincia de Buenos Aires fue evitar el default, evitar la cesación de pagos y por lo tanto pagará eh, con recursos propios esos vencimientos del 26 de enero, tema que hará eh, en esta semana. Eh, hay que señalar que al abonar con recursos propios de la provincia de Buenos Aires lo que se hace es privilegiar la deuda con los acreedores externos de una deuda gigantesca que hay con sectores de la sociedad bonaerense, sea por razones de salud, educación, de seguridad, de promoción del empleo, recuperación de la actividad económica, digamos que es el privilegio a los acreedores. Por eso decimos que la recesión, Es un tema que todavía nos va a dar mucho que hablar porque la hipótesis gubernamental es negociar, se ha puesto el plazo del 31 de marzo, y mientras no haya renegociación de la deuda y por lo tanto liberación de recursos públicos para atender otras necesidades, no habrá potencialidad de salir del proceso recesivo. Claro, mientras tanto se intentan algunas Eh, cuestiones eh, paliativas importantes, interesantes, vistas con buenos ojos para sectores de pequeña y mediana empresa, como son algunas facilidades que se establecen desde la FIP, eh, lo que ya mencionamos de la baja de la tasa de interés y por lo tanto también todo aquello que hace al congelamiento de tarifas que es un componente esencial del costo de producción en la economía argentina. Digamos que eh, la cuestión de fondo sigue siendo el tema de la deuda, ha habido negociaciones de funcionarios públicos nacionales, el Ministerio de Economía, el propio presidente de la Nación, en Estados Unidos y eh, en esta semana una gira europea que incluyó seminario en el Vaticano con la presencia del de premio Nobel del 2001, premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, el mentor padrino de Martín Guzmán, Ministro de Economía eh, de la Argentina, que viene con posiciones de renegociación de la deuda y es lo que se está discutiendo con entrevistas donde se pide apoyo a los jefes de Estado de gobiernos europeos, Alemania, Italia, Francia, lo que mencionamos del de el Vaticano, todo para presionar ante el Fondo Monetario Internacional para que en el fondo se llegue a un acuerdo que sea aval para extender a los acreedores eh, privados de la deuda externa argentina. Acreedores privados que acumulan una deuda que es este, gigantesca y que vamos a decir rápidamente es, es impagable. Digamos que en este año 2020 hay una deuda con acreedores privados de unos mil millones de dólares, de los cuales mil millones de dólares son en capital y mil millones de intereses. El episodio eh, provincia de Buenos Aires puede repetirse a escala nacional. Por eso las expectativas gubernamentales están puestas en la negociación con el Fondo Monetario Internacional, para que el fondo de un aval de postergación de eh, cobro de intereses y vencimientos de capital, la apuesta del gobierno es que, en todo caso la deuda con el fondo empiece a pagarse recién en el 2024, es decir luego de terminado el mandato del de gobierno de Alberto Fernández Cristina Fernández de Kirchner Digamos, en un nuevo gobierno recién empezaría a pagarse, habrá que ver si el fondo monetario acepta estas condiciones que eh, por lo por ahora tanto el Ministerio de Economía como la presidencia de la nación están en campaña para lograr que los principales gobiernos de los países capitalistas que son los que definen en el Fondo Monetario Internacional den el visto bueno a esta política y eso habilitaría a negociar ...con los acreedores privados de la deuda pública externa... ...es decir, la que se debe en divisas, en dólares, en euros, en otras monedas... ...porque de alguna manera no preocupa tanto la deuda en pesos... ...porque eso se puede resolver en definitiva con emisión monetaria... ...o de alguna manera, como son acreedores locales... ...muchos organismos estatales o administrados por el Estado eso puede renegociarse los vencimientos de capital. Digamos que este es el gran eh, condicionamiento eh, para superar la política recesiva o el resultado recesivo que dejó el gobierno de Mauricio Macri. Por eso la estrategia del gobierno que es negociar para pagar eh, parte de una lógica de decir primero hay que crecer, Después de crecer hay que generar condiciones para la estabilidad macroeconómica, que haya superávit, y ese superávit sirva para pagar la deuda, es decir, crecer para pagar. Y por eso envió un proyecto de ley de eh, eh, sostenibilidad de la deuda que obtuvo amplia mayoría en la Cámara de Diputados, la media sanción, eh, solo dos votos en contra, de la izquierda una abstención y el resto de los presentes otorgan esa eh, abrumadora mayoría de diputados que es muy probable en esta semana se resuelve en el Senado y sea ley, que es el respaldo parlamentario, político, institucional de la Argentina a una renegociación que termina legitimando la elevadísima deuda contraída durante el gobierno de Macri. Por eso, un conjunto de organizaciones eh, sociales, políticas, populares, eh, personalidades del sindicalismo, los derechos humanos, el ambientalismo, han lanzado una campaña nacional por la eh, suspensión de los pagos y la auditoría integral con participación ciudadana porque se plantea que la deuda es ilegal ilegítima y odiosa y esto de odiosa genera algunas discusiones porque hay quien dice es odiosa una deuda tomada por un gobierno no constitucional pero la deuda argentina ha sido legitimada legalizada en sucesivos canjes en los presupuestos anuales aprobados por el parlamento que incluye la cantidad de recursos para pagar intereses y deuda. Pero bueno, eso supone un error, porque la, de, la teoría de la deuda odiosa explica que es odiosa una deuda cuando no ha sido asumida en beneficio del pueblo y cuando además, tanto deudores como acreedores, eran conscientes que la deuda no se podía pagar. Y la Argentina... Eh, no puede pagar eh, una deuda en divisas porque no fabrica divisas las divisas las puede conseguir por el comercio internacional por el superávit el superávit apenas puede ser en las condiciones recesivas actual de la Argentina del orden de los mil millones de dólares anuales muy lejos del nivel de vencimiento que tiene la deuda pública de la Argentina la otra forma de financiarse es con préstamos del exterior y es totalmente desaconsejable, incluso una cosa buena del gobierno de Alberto Fernández haber señalado que no quería que el Fondo Monetario desembolse lo que resta de un préstamo de 57 mil millones de dólares que ya se desembolsaron un poco más de 44 mil millones de dólares. Si no hay superávit comercial, Si no hay posibilidad de ingreso por préstamo y no se pretende que eso exista, la otra variante son las inversiones externas que, como sabemos, eh, son muy remisas a ingresar a la Argentina. Con lo cual, esta deuda es impagable, tiene mucho de ilegítima, de ilegal y es odiosa. Con lo cual, eh, hablaremos mucho durante este año de esta campaña popular que está lanzada por la suspensión de los pagos y la invest investigación de la deuda externa pública. Hasta la próxima. La retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. en la era corporativa la columna de Darío Valvidares bueno la educación en la era corporativa o cambiamos el paradigma o no hablen más de educación y parece que la segunda va a ser Podrán hablar de aprendizajes, podrán hablar de adiestramiento, pero si no se cambia el paradigma, ya no se puede seguir sosteniendo lo que se viene sosteniendo hace 30 años. Eh, y lamentablemente no se vislumbran cambios. Uno no necesita mucho más que una muestra. El ministro Nicolás Trota... Eh, habló en diferentes medios, están todos los cables de TELAN casi diariamente, y quiero recordar que el ministro Trota es abogado recibido en la Universidad de, de Belgrano, una universidad privada eh, bastante de élite, es ex-rector porque renunció ahora cuando el gobierno le pidió o le, le ofreció al Ministerio de Educación, de la Universidad Metropolitana para la Educación del trabajo, y el Trabajo, la UMED, otra universidad privada creada en 2013, perteneciente al Grupo Octubre de Víctor Santamaría, Secretario General del SUTAR, el Sindicato de los Encargados de Propiedad Horizontal eh, de Edificios, empresario, propietario de medios gráficos y radiales y actual presidente del Partido Justicialista Porteño. Ese es el empleador, digamos, del actual ministro de, de Educación. Sin embargo, eh, habría que agregar también, muy sintéticamente, que la UMET tiene firmados convenios con empresas, fundaciones, ONG, organismos del Estado, sindicatos... Esto es lo que figura en su propia página web, no lo estamos inventando aquí. Lo cual, obviamente, es parte de la actividad como entidad privada que establece convenios, entre otros tantos, con el Estado y obviamente cobra por sus servicios. Volvamos al ministro Torota. En 1997 fue jefe de asesores de la presidencia del bloque de nueva dirigencia en la legislatura de la ciudad un partido fundado por Gustavo Vélez, hoy secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia de la Nación Argentina. Entre otros cargos, tantos, tantos cargos políticos que también desempeñó Trota, eh, con algunas otras actividades, entre ellas periodísticas. Y decía que apareció en los medios desde que fue nombrado y más allá de, de las necesidades propias de una discusión fuerte, potente, sobre educación, repiten lo mismo que dice el presidente, que hay necesidad de consensos, porque esa es la base de cualquier negociación. Y esos son los mismos dichos que decía el macrismo, la necesidad de consensos, salvo la izquierda, ¿no? Eh, corramosla. Eh, el hecho es que en el tema salarial se vuelve a la paritaria nacional y eso es bueno y bueno porque Macri había desconocido la paritaria y después la había derogado ahora, la pregunta es ¿alguna vez y para siempre el salario docente tiene que dejar de ser una variable de ajuste? si es que queremos consenso Trota dice en, en algún medio Eh, en la agencia TELAN y después relevado por varios medios, es tiempo de volver a cumplir las leyes de educación nacional y de financiamiento educativo y de educación técnica profesional. Una cuestión preocupante con tres leyes que tienen entre 14, 15 y 16 años de sancionadas y promulgadas. ¿Por qué digo preocupante? Porque esas leyes no funcionaron del todo. Tenemos que hacer un poco de memoria y pensar que no se resolvió la globalidad del problema de la educación en que lo pusieron la desnacionalización que primero practicó Videla durante el proceso con la transferencia de las escuelas primarias y lo siguió el gobierno peronista de Carlos Menem con la descentralización de la educación terciaria, no universitaria, y de la educación secundaria. La ley nacional de educación, con otro lenguaje distinto de la ley federal que deroga, con un lenguaje progresista si ustedes quieren, no resuelve el problema de la nacionalización del sistema. Yo diría casi que lo profundiza con eh, este beneplácito de la federalización, pero que no resuelve problemas porque, por ejemplo, el actual gobernador de Mendoza dijo que él va a tratar de implementar el sistema chileno en su provincia. Ya sabemos lo que pasa en Chile con la educación. Y que hay que mirar Chile, insistía el, el flamante gobernador mendocino, para darnos cuenta que por dónde hay que caminar en educación. Ahora, ¿el ministro de la Nación está de acuerdo con ese modelo? Si lo está, no lo expresó pero por lo pronto hay una provincia que lo va a poner en marcha. Eh, la pregunta es, ¿qué vamos en Mendoza? ¿Vamos a un proceso de privatización más creciente del que ya está? Eh, el ministro Nicolás Trota eh, también habló de la ley de financiamiento. Yo quiero recordar que la ley de financiamiento educativo fue... ...sancionada, incluso antes de la Ley Nacional de Educación... ...un año antes, por los problemas que había en Entre Ríos... ...que no se cobraban, los docentes no cobraban... ...y se inventa esta ley de financiamiento educativo... ...donde el Estado trata de compensar en las provincias... ...que no pueden terminar de pagar los sueldos... ...porque no estaban preparadas para eso... ...pero no estaban preparadas en el 92... ...cuando lo hace el gobierno peronista de Menem... ...ni estuvieron preparadas en el 2006 con el gobierno este, de Néstor Kirchner, o sea, siguieron sin estar preparadas, porque un sistema desde el punto de vista pedagógico, el sistema educativo desnacionalizado, está fragmentado, está atomizado, no se resuelve a nivel nacional, se resuelve a nivel jurisdiccional. Por eso seguimos teniendo eh, teología o eh, catequesis en, en, en Tucumán, por ejemplo. Este, En fin, en las escuelas públicas me refiero. Eh, no dio no dio soluciones. La ley nacional de educación no dio las soluciones que posiblemente se esperaran. Sí estableció el régimen de paritarias, pero vino otro gobierno que dijo, bueno, las paritarias no van más. O sea, no respetó la ley. ¿Por qué no se respeta la ley? Porque tiene que llegar un momento Que la educación tiene que estar gobernada Por quienes la hacen Son los educadores ¿Quién miran Finlandia? Bueno, pasa eso Los currículums escolares Para Finlandia, no para una escuela Lo deciden los educadores finlandeses eh, Me van a hablar de la formación Sí, sí, tenemos todo entendido Pero hay muchos años que estamos desperdiciando. Un sistema no puede estar atomizado en 24 provincias. Estamos hablando de educación. Lo mismo pasa con la salud. El Estado es responsable. No, el garante. ¿Qué es ser el garante? ¿Quién le reprocha después? ¿Quién le dice ahora, Macri, vení, devolvé la guita que Caputo se llevó y nos endeudó a 100 años? No lo escucho. Y lo mismo pasa en educación. Exactamente lo mismo. Hay que hacer esfuerzos. Y yo me pregunto... Y le pregunto al ministro, que usted viene de fundaciones y de universidades privadas. ¿Va a estar en el recorte, en el ajuste, la anulación de los convenios que hay con todas las fundaciones y ONG que viven de la teta del 6% del Producto Bruto Interno de Educación, que fue del 4,8% en el 2019? Y que en realidad, en el único momento que llegó al 6% fue en el 2015, antes tampoco llegaba al 6%. Pregunto, son preguntas... Me parece que hay que romper el paradigma, me parece que son los educadores los que tienen que tomar en sus manos lo que está pasando. Esto de generar un congreso, el famoso Consejo Federal de Educación, 24 ministros, que hoy son estos 24 y mañana son otros 24. Entonces, ¿qué continuidad puede tener un órgano como ese que se reúnen, vaya a saber cuándo, creo que no se reúnen, sacan documentos, se lo pasan por mail y lo firman entre todos y seguramente ni los deben leer, deben haber escribas y esto corre para todos los gobiernos. Eh, la ley de educación técnico-profesional, bueno, siempre lo recuerdo, cuando se estaba discutiendo en la Comisión de Educación, los dirigentes de la Unión Industrial decían esta ley la vamos a apoyar porque va a generar productos que nos, dan, nos van a dar valor agregado a nuestros productos. O sea, la mirada de la dirigencia de la Unión Industrial Argentina, que siempre fue la misma, es ver a los potenciales trabajadores como productos para darle producción o, o, o para darle valor agregado a la producción de sus objetos. Y el otro tema, para cerrar rápidamente que eh, me preocupa es que también dijo el ministro que tenemos que enfrentar problemas del siglo XIX, del XX y del XXI. Y se refería al hambre, a la pobreza, a la conectividad de las escuelas, a la capacitación docente. Ajá. Esos son los problemas del siglo XIX, del XX y del XXI. Y dice que hay que atacar a todos a la vez. Y yo me pregunto, Las leyes esas son las que van a atacar estos problemas. Volver, no pensar para adelante, sino irse 16 años para atrás y poner en práctica leyes. Las leyes no son la educación, ministro. Las pruebas están al canto. La crisis se produjo a partir de la llamada reforma de los 90 en nuestro sistema educativo público, que lo podíamos discutir desde el lugar conceptual, desde el lugar de los, de los contenidos pero invariablemente ni a los milicos se les ocurrió privatizar el sistema ni a ellos esto vino después seguimos con lo mismo, no lo escucho ministro decir hay tanta plata, se encontraron unas netbooks, más de 100.000 mil netbooks, estamos de acuerdo, pero ¿y la plata que se van las fundaciones Para nombrar una, ¿no? A ver que hasta fin de año, desde hace cuatro años, se le está pagando 150 mil dólares por mes en cuatro provincias durante cuatro años. Necesitamos dólares. Le estamos pagando en dólares porque ellos lo, lo, los contratos están en dólares. Los revisó ministro Trota esos contratos de una sola fundación. No sé qué convenios tenía la Universidad Metropolitana con el Estado, pero sí leí en su página web que hay varios convenios hechos con el Estado Nacional. Y a usted le preocupa que el hambre sea el culpable de los resultados de las pruebas PISA. Es decir, que usted, ministro, está reconociendo las pruebas PISA como un instrumento pedagógico didáctico cuando simplemente es un instrumento de dominación. Y cierro con esto, que es muy interesante. Es un trabajo de tres catedráticos de la Universidad de Oviedo un experto en estadísticas y dos matemáticos, que en el resumen del trabajo dice eh, la fiabilidad de las conclusiones de PISA ha de ponerse en duda, en entredicho por los errores en la elaboración de los cuestionarios, el sesgo cultural que no han sido capaces de eliminar, los resultados contradictorios y dificultades para el seguimiento longitudinal que pretenden hacer en los países y las explicaciones superficiales cuando descubren resultados inesperados. Ministro, pensemos para adelante. Si no, no hablemos más de educación. Otro ladrillo en la pared. We don't no la educación en la era corporativa. Señoras, señores, esto fue La Deuda Eterna. Hasta aquí hemos llegado, hemos tratado de volver con todo y seguiremos así durante todo el año, si Dios quiere. Gracias Natasha, Natacha Bianchi, nuestra operadora, Darío Alvidares, Alejandro Fernández, viniendo desde no sé dónde, y Majo Lombardo, yendo hacia no sé dónde. Un abrazo a todos y hasta el próximo miércoles a las 18 horas aquí en la retaguardia. Muchas gracias, muy buenas noches.